Combate los buenos combates de la fe, asegúrate la vida eterna para la cual fuiste llamado, te mando que te conserves sin tacha ni culpa en el mandato hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Combate los buenos combates de la fe, porque es el tiempo de prepararse para la batalla final. Combate los buenos, combates la fe, porque existe el infierno. Y el infierno se puede ir, como hemos visto, de dos maneras, apegándose a los bienes materiales, como Lázaro, que no obró ninguna justicia ni ninguna misericordia con los pobres y no cumpliendo con los mandamientos de Dios ni escuchando a los profetas tienen a a Moisés y a los profetas que los escuchen que cumplan con lo que ellos dicen y por estas dos cosas por el apego a la vida material por buscar las riquezas de este mundo y no por buscar la vida eterna a la cual hemos sido llamados y por no cumplir los mandamientos de Dios sino por estar buscando nuestras leyes humanas y por imponerlas a los demás por eso la gente se condena y por eso Dios no tiene misericordia de nadie que no vea su maldito pecado, que no se arrepienta de él y que no lo espíe convenientemente. Donde está la fe, la esperanza y la caridad, nace una vida justa para todos los hombres. El respeto por la libertad personal y el respeto por la justicia es lo que une y hermana a los hombres, es lo que hace más serena y deseable esta peregrinación terrena. pero donde está la soberbia, el odio, la división, nacen las injusticias personales y sociales, la explotación, la opresión que exaspera los ánimos de las personas y de los pueblos, hasta la desesperación, que es lo que vemos hoy día. Si hoy día no hay paz ni en las conciencias, ni en las familias, ni entre los pueblos, es porque no hay hombres santos, no hay hombres buenos que construyan la civilización que Dios quiere. No hay hombres que combatan el combate de la fe, que hagan de su vida... Una batalla espiritual constante. En eso consiste los combates de la fe. Los combates de la verdad. Hay que dar la verdad. La verdad como es. Y no me tiene que importar ningún hombre. Ni mi hijo, ni mi hija, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi amigo, ni nadie. Para decir la verdad como es. Porque la verdad no es mía sino de Cristo si lo que vemos es violencia, guerras, degradación de naturaleza humana la corrupción en todos los sectores de la sociedad y de la iglesia entonces eso significa que el mundo está lleno de demonios que guían a muchos hombres hacia la aparición eterna eso significa que que los hombres viven su infierno en esta vida y que hacen de este mundo un auténtico infierno, no un paraíso. Que los hombres han dejado de luchar por el bien, por la verdad, por la conquista del amor verdadero, de la vida verdadera y que se pasan sus vidas luchando por sus intereses personales que son siempre... Una maldad, una muerte, un pecado. Venimos a este mundo para una elección. Se elige en esta vida el cielo o el infierno. Y no hay otra elección. Y cada hombre tiene que hacer esta elección en su vida. Independientemente de lo que sea, de lo que viva, de lo que trabaje en la vida, de lo que estudie. Hay que hacer esta elección. En eso consiste esta batalla espiritual. Asegúrate la vida eterna para la cual fuiste llamado. Has sido creado por Dios para la vida eterna. Has sido llamado para esa vida eterna. Y estás en esta vida temporal, terrena, para asegurar esa vida. Muchos se olvidan ¿Para qué están en este mundo? ¿Para qué han venido? ¿Para qué han nacido? Los vicios y los placeres, las diversiones que el mundo les ofrece, los grandes y muchos problemas de la vida, les ocultan la verdad de esta elección. Y sin esta verdad, esta vida no tiene ningún sentido. Ni en el trabajo, ni en el estudio, ni en nada. Porque vienes para elegir, o el cielo, o el infierno, no vienes a otra cosa, no vienes ni a comer, ni a estudiar, ni a trabajar, ni a casarte, ni a ser sacerdote, ni a ser religioso, no vienes a eso. Ya no se busca en la vida la seguridad de la vida eterna, es decir, ya no se busca el merecer la gracia de no pecar más y así estar seguro de salvarse y de santificarse. Porque Dios da esta gracia, pero hay que merecerla. Lo que está en juego en la vida es el alma, la salvación o la perdición eterna del alma. Lo demás en esta vida... No tiene ningún sentido. No está en juego el cuerpo del hombre, ni su vida terrena, material o humana. Ni mucho menos el cuidado del medio ambiente como hoy día se predica. La casa común que es una estupidez. Lo único importante en la vida es amar a Dios. Y amar a Dios es cumplir con sus mandamientos. Y fruto de este amor, lo demás en la vida. Sin este amor, lo demás en la vida no tiene ninguna importancia, no tiene ningún sentido. Se vive para amar, para luchar y conquistar una vida eterna y auténtica. Y hay que conquistarla desde este mundo en donde nacemos con el pecado original y que siempre tendemos hacia las cosas de este mundo y hacia el pecado. No merece la pena luchar por un mundo temporal, perfecto, feliz, cómodo, si el alma vive de espaldas a Dios, si el alma no ve la ofensa que hace a Dios con sus pecados, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Es lo que dice San Mateo. Hoy vivimos en un hervidero rebosante de herejías de todas clases, obscenidades, escándalos, violencias, injusticias privadas y públicas, y nadie se salva de este infierno sobre la tierra. Todo se contamina de una manera o de otra. Los habitantes de la corrupta Nínive creyeron y se arrepintieron ante las llamadas amenazadoras del profeta y así se salvaron. Pero los hombres de esa generación, de esa generación perversa e incrédula, no solamente rechazan a Dios, sino que ya no quieren volver a la luz, ya no quieren creer, ya no quieren escuchar la verdad. Y si no quieres escuchar la verdad, entonces ¿para qué vives tu vida? Si el sentido de tu vida está en la verdad, pero si te apartas de la verdad, si haces oídos sordos a la verdad, ¿para qué vives? ¿Cuál es el fin de tu vida? Hoy lo que predomina en los hombres es la perversión de la inteligencia humana. Estamos ante una generación perversa, es decir, una generación demoníaca, poseída por el demonio. Y esto, predicar esto, nadie lo quiere escuchar. Porque todo el mundo se, se siente justo y santo y bueno. Somos buenísimos hombres hoy. Una generación infernal que proviene del mismo infierno, que tiene su raíz en el mismo infierno. Eso es lo que vimos hoy porque estamos en el tiempo de la gran tribulación, que no es cualquier tiempo. La perversión que contemplamos es fruto de la obra del demonio entre los hombres. Cuanto más el hombre se aparta de la verdad conocida con su inteligencia, cuanto más busca afianzarse en el error, en la mentira, en las dudas, en las herejías, etc., más el demonio es el dueño de la mente de ese hombre. Y el hombre queda poseído en su inteligencia por la mente del demonio. Y sólo así queda pervertido espiritualmente. En toda su vida, la inteligencia se pervierte, la voluntad, las obras se pervierten. La perpresión se ve después con sus frutos, en su inteligencia, en su forma de pensar errada, que es siempre lo mismo, en el mismo error, misma mentira, buscando la mentira, y en sus obras, en su forma de vivir, en el pecado habitual que ya no se quiere quitar y que se le llama un bien un valor los hombres de esta generación perversa han conocido la verdad dos mil años de verdad no hay excusa no hay ignorancia han conocido los consuelos divinos la misericordia del Señor tantos santos pero han abandonado la luz la verdad han despreciado la misericordia Para seguir sus verdades, su lenguaje, su ideal de vida, solamente centrado en sí mismos. Para seguir una falsa misericordia. Esa misericordia en donde no hay justicia, no hay verdad. La verdadera misericordia va acompañada de la justicia divina. La misericordia divina es... Justicia y amor infinito, porque los juicios de Dios son siempre justos. En la misericordia de Dios el pecado no se pasa por alto, sino que se le llama por su nombre. En esa misericordia el pecador hace un juicio sobre su pecado. No se engaña en cuanto a su pecado, no se hace la alusión de que no hay juicios, sobre sus pecado. el alma tibia es aquella que piensa que en la misericordia de Dios todo se puede justificar todo se puede perdonar y todo se puede olvidar quien piensa así ya no es capaz de sentir dolor ni remordimiento por sus pecados hoy las almas pecan y pecan mucho apoyándose en la misericordia de Dios, olvidando que la misericordia que en la misericordia hay también una justicia. No hay misericordia si no hay un verdadero dolor de arrepentimiento del pecador. No hay misericordia. Verdadero dolor y propósito de enmienda de luchar en contra del pecado, de verlo como ofensa a Dios. Si no hay esto, si no se lucha contra mi pecado, ya sea una mentira, ya sea lo que sea, no hay misericordia. Porque en la misericordia el pecador hace un juicio de su pecado y lo ve como pecado y pone un camino para quitar ese pecado. Si el pecador no deja el pecado y lucha para desterrar el pecado de su corazón... No hay perdón de su pecado, aunque lo haya confesado con un sacerdote. No hay misericordia para este pecador, no arrepentido, tibio y conformista. Como ya Dios todo lo perdona, como Dios es muy bueno, Dios todo lo perdona. Ya lo confesé, no tengo que hacer más. Si no hay arrepentimiento no hay salvación. Y si no hay salvación, solo existe para ese pecador el infierno. En los hombres de esta generación no hay arrepentimiento. No se ve. Luego no hay salvación para esta generación incrédula y perversa. Si Dios no hace algo, si Dios no muestra una misericordia extraordinaria, no ordinaria, extraordinaria, hasta los elegidos se van a condenar. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás, si, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nadie se salvaría. Ahora los elegidos están siguiendo a un hereje como su papa. ¿Cómo se van a salvar? ¿Cómo un hereje les va a decir dónde está la verdad? ¿Cómo es que la iglesia puede estar sostenida por un hereje? La gente es que no sabe pensar, no sabe hacer un juicio del pecado si los tiempos no son acortados nadie se salva porque todo el mundo se va conformando con lo que hay con la falsa misericordia como Dios es tan bueno pues ya Dios olvida este momento que tenemos de ese falso papa de ese hombre grego ya vendrá otro nos vamos conformando a esos ambientes Hoy a la gente le da igual que el culo de turno, sea hereje o no, u ofrezca el sacrificio de adaptar vestido de payaso o como un gay. A la gente le da igual. Como el sacrificio no es el de sacerdote, sino el de Cristo, entonces, ¿por qué no existir esa misa en la cual Dios se agrada por lo que hace Cristo, no por lo que hace el sacerdote? Así piensa Muchos intelectuales católicos que se saben la teología al medillo. Gente que ve la maldad y sin embargo buscan una idea muy razonada para seguir perteneciendo a esa falsa iglesia y para decir que aquí no pasa nada. Esto es lo que se llama la falsa misericordia, en donde se olvida la justicia de Dios. Allí donde se hace propaganda del arroz, de la burla del sacramento, de la incredulidad del que celebra. Allí no, hay, allí no hay misericordia de Dios, sino justicia. En el Calvario había justicia, no solamente misericordia. Porque la gente estaba pecando contra el Hijo de Dios. Eso es una justicia de parte de Dios. Dios no olvida ese pecado. En la misericordia de Dios el pecado no pasa por alto. No hay misericordia si, hay, si no hay verdadero arrepentimiento del pecado. No hay misericordia allí donde se enseña a la gente a seguir en su pecado. No hay misericordia cuando un cura se viste de payaso y así celebra una misa. No hay misericordia, hay una justicia. Y por tanto esa misa no sirve para salvar a las almas sino para condenarlas. Eso que la gente no, no capta, la verdad es como es. Una liturgia que no lleva al temor de Dios, es una liturgia que condena a las almas. Aunque se esté celebrando una santa misa, o aunque el cura tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia en esa misa. ¿Cuántos sacerdotes se saben la lección? Yo celebro porque tengo la intención de hacer lo que hace la iglesia en la santa misa y ya está. Y después celebra como cura, como, como un payaso, como un gay. Y en verdad no celebran nada porque ya han pervertido su intención. De boquita digo que tengo intención de hacer lo que hace la iglesia. La boquita. Y la gente se lo cree. Porque la gente, siendo incrédula para las cosas de Dios, es muy crédula para las cosas de los hombres. son muchos los católicos que no entienden esto no pueden entender el infierno que se está viviendo en las misas de la jerarquía que comulga y sigue a un eleje como su papa hay que saber estar en esas misas cuando todavía hay consolación verdadera, saber estar que son muy pocos los católicos los que saben estar es el infierno desencadenado ya sobre Roma y sobre todas las parroquias del mundo. ¿Cuántas mujeres se han preparado ya no pueden tener hijos y siguen teniendo relaciones sexuales con sus maridos como si nada pasara? Esto es no entender lo que es la misericordia de Dios. Si la mujer ha cometido ese pecado y ya no puede revertir lo que ha hecho, entonces tiene que vivir para reparar ese pecado en continencia perfecta hay que demostrarle a Dios que estoy arrepentido de mi pecado, porque el pecado sigue como ya estoy preparada, ahí está el pecado no puedo quitar ese pecado luego tengo que repararlo con una justicia y esto no lo hace nadie y creer que se salvan por el solo hecho de confesarme ya confesé el pecado de la seguimos con lo nuestro con nuestros placeres y punto esa es la falsa misericordia que hoy muchos católicos viven y cree que se, se van a salvar porque van a misa o porque besan no, es que no en la misericordia el pecador hace un juicio de su pecado y por tanto lucha por quitar su pecado y lucha por reparar su pecado Y si hay que decirle al esposo, no más sexo, pues no más sexo. Y eso es buscar la salvación, la vida eterna. Eso es salvar el alma. Pero como vivimos buscando, salvando nuestro cuerpo, pues hay que darle al cuerpo lo que quiere. No hemos entendido para lo que estamos en este mundo. La gente vive engañada en una falsa misericordia, en donde Dios lo olvida todo, lo justifica todo y lo perdona todo. Una misericordia en donde no se hace un juicio del pecado que se comete. Y así vive mucha gente. Así vivimos en esos tiempos porque son tiempos en los que se ha desatado el infierno sobre la tierra. Decía Jesús a María de la Divina Misericordia, el 7 de junio del 2012. Hijos, no ignoréis la batalla porque esta es real, la batalla contra los espíritus. 600.000 ángeles caídos fueron puestos en libertad el año pasado de las fosas del infierno. Otros 5 millones han sido ahora liberados. Fíjense la cantidad de demonios. Que hay en el mundo ahora mismo el tiempo para que el escrito de Dios en el cielo destruya Satanás ha comenzado, se refiere a los hijos de Dios que vienen de la primera mujer pero esto la gente no cambia. no sabe discernir lo que está diciendo aquí el Señor el tiempo para que mi escrito sobre la tierra nosotros, reúna las armas, también ha comenzado, hay que armarse Contra todo el mal que viene y que ya está en la tierra por causa de tantísimos millones de demonios que andan libres. Cuando un demonio anda libre sobre la tierra puede hacer cualquier obra. Y por eso las familias ahora sienten mucha opresión del demonio. Tienen libertad para hacer lo que les da la gana. Y si no son fuertes en el espíritu, oración, penitencia, virtudes, sacramentos van a caer porque ahora los demonios tienen libertad para cualquier cosa y sobre todo para poseer las mentes de los hombres que es lo que les interesa a ellos no tanto los cuerpos, la forma de pensar son muchos los millones de demonios que andan por el mundo nublando las inteligencias de los hombres oprimiéndoles de muchas maneras tomando posesión de sus mentes solo para un fin llevar sus almas a la condenación eterna y no tienen otro fin los que vivimos en ese tiempo de la gran tribulación nos está tocando ver experimentar lo que es el infierno en la tierra para que después digan que no existe el infierno Este mundo en donde el hombre desprecia la verdad absoluta, es un auténtico infierno. Ya no se puede vivir en la justicia, solo se ven injusticias de todas clases y por todas partes. Los hombres de hoy día viven su infierno en vida y son felices así. Y eso es lo que quieren para todos los demás. Se promueven leyes para justificar, aplaudir y ensalzar a los pecadores y a los pecados más abominables. Y los hombres de este siglo no quieren salir de este infierno. Llaman a esta vida que han creado con sus inteligencias y con sus obras humanas una vida buena, feliz, agradable. Y no ven la maldad de lo que han creado. Tienen la verdad ante sus ojos, y no la pueden ni quieren ver. Por eso los hombres de hoy no son mejores que los hombres de antes del diluvio. La ciencia, la técnica, no hace mejor al hombre. El mucho estudio, la mucha universidad, no hace mejor al hombre. Las ciudades de hoy no son mejores que Sodoma y Gomorra. Son muchísimo peores. Porque hoy se impone la ley abominable para todo el mundo. Y si no quieres salir a la cárcel, o te, o te meten en un psiquiátrico. Porque hay que agradar a los hombres, a sus mentes, y que no se puede llamar pecado al homosexual, eso es una aberración para la gente moderna. Por eso Dios, como hoy las ciudades son peores que Sodoma y Gomorra, Dios va a mandar un gran castigo para que la gente espabile de su estupidez de vida. Vivís como estúpidos, como locos, como los cerdos ahí buscando el alimento y no se dan cuenta de la verdad que hay a su alrededor. Para nada ha servido tener una ley de Dios, una ley de la gracia, una iglesia fundada en Pedro, unos profetas que avisan al hombre de los lados de su camino, para nada ha servido. Y eso es por la perversión de la inteligencia del hombre. Estamos en una generación incrédula y perversa en su inteligencia. Tú les diste la, la verdad Entra por un oído y sale por otro. Eso es esta generación. Y así ha visto muchísima gente que aunque se les diga las razones, no quieren aceptar la verdad porque quieren su idea, su verdad, su filosofía, su juicio, su opinión. Y de esa opinión no se descabal. Porque estamos como estamos. Y Dios va a mandar un castigo a todo el mundo porque el pecado de hoy día es global, está en todas partes y nadie quiere quitarlo.